Buen día Pablo, ¿cómo estás? saludo a todos y a todas. Bien, bien, bien, todo bien por acá. Eh, bueno, eh, viendo a ver eh, qué nos traes eh, para contarnos, a ver qué andan diciendo eh, los medios eh, del establishment, los medios porteños, Clarín, Infobae, La Nación. Bueno, básicamente están aprovechando cada uno de los de los detalles y las señales de la crisis interna dentro del oficialismo, digamos, no la, las diferencias, las disputas que hay entre los sectores que integran en frente de todos, están siendo aprovechados a destajo, digamos, y muchas veces eh, con manipulaciones y inventos, eh, una situación de diferencias que están a la vista, ¿no? que todas las, las escuchamos y las leemos, pero eh, pareciera que no esta, esta situación no les resulta suficiente y una y otra vez columnistas de estos medios además de, de, de dar por ocurrido lo que todavía no ocurrió que es que en frente de todos ya no existe más eh, eh, bueno crean este eh, publican versiones o rumores que que después no no se confirman un ejemplo es el de la semana pasada cuando la nación eh, puso como principal título de, del día que masa y eh, había se, se retiraba del frente de todos y fue el tercer título de clarín en, en la etapa ese mismo día o sea evidentemente una versión coordinada no por ambos medios y, y bueno esto no ocurrió después eh, algunos exponentes de, del frente renovador eh, desmintieron que, que más que el macismo eh, se retire del frente de todos Si bien no lo hicieron con un tono, digamos, este muy enérgico o, o terminante, pero hubo desmentidas que estos medios naturalmente no publicaron, como siempre suelen hacer, ¿no? Claro. Cuando la realidad eh, niega lo que publican, eh, la ocultan. Uh -huh. eh, bueno, eh, también eh, fue muy llamativa la reacción editorial respecto del proyecto del Frente de Todos para... Eh, cobrar eh, los impuestos que corresponden a quienes tienen bienes en el exterior, jugados eh, y no declarados, y que ese, eso vaya a un fondo para pagar la deuda externa, con particularmente la contraída con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Macri. Eh, hubo una primera reacción editorial muy adversa a esta iniciativa. El primer día... Al día siguiente del anuncio, el anuncio fue el lunes eh, el último el lunes anterior, no ayer sino el anterior, hace ocho días. Mm. Y al día siguiente en Clarín hubo seis notas firmadas todas en contra de la iniciativa. 6. 6, Galván, Besquit, Saboya, Bravo, Videgaray y Paladini firmaron todas notas contrarias. En la nación salieron varias, tres o cuatro en Infovej también. Lo curioso es que por ejemplo eh, se, estas notas decían que los tributaristas eh, consideran al proyecto desafortunado y equivocado y los tributaristas que opinaban eran los mismos en todas esas notas y, y más puntualmente uno de apellido lit eh, pero los llamativos es que después eh, estos medios retiraron la, la incluso la mención del proyecto por ejemplo si vos lees las notas políticas de fin de semana, que se supone son, llamaríamosle, eh, eh, panoramas políticos nacionales, no que abarcan lo principal de lo que sucede en el país, sí ni Van der Cooy, ni Morales Solá, ni Roa, ni Kirchhoff, ni Lanata, ni ninguno de los columnistas principales, de sábado y de domingo se tomó el trabajo de mencionar siquiera este proyecto del Frente de Todos, como que les creó una manifiesta incomodidad, ¿no? Claro. Las, eh, entonces, o, o, eh, se, se, se pro, actúa censurando el tema, mm. que reaparece recién hoy a partir de un pronunciamiento del bloque de senadores de Juntos por el Cambio. Vos sabés ah. que ayer los senadores de Juntos por el Cambio se pronunciaron en contra de este proyecto, como era de esperar, ¿no? Sí, no sí. Se podía No, no se podía bueno. suponer que lo iban a acompañar. Uh -huh. eh, son, digamos, eh, el macrismo está claramente identificado con la fuga de capitales y con la evasión de impuestos. Así que de ninguna manera, Juntos por el Cambio, va a poder eh, estar a favor de este proyecto. Pero si no si no fuera por este pronunciamiento Juntos por el Cambio, el tema estaría virtualmente eh, fuera de toda cobertura. Y hablando de censura, para también es una novedad total, pero no ni en mi Clarín ni en la Nación ni en InfoBA está visible desde ayer y hasta hoy el, la aparición del prófugo Pepín Rodríguez Simón en Montevideo mm. que tuvo el descaro de presentarse a una sesión del del Parlasur este cuando está este prófugo de Argentina y tiene una una alerta de Interpol, eh, una alerta de, de captura, claro que está activa. Ahora, ¿cómo es que este señor circula tranquilamente por las calles de Montevideo y, y, y la policía local obedeciendo eh, la orden de Interpol no lo detiene? Es algo que solamente por complicidad política se puede explicar. Claro. Sí. Sí. Acá sí que entra claramente... La estrofa de Jaime Ross parece mentira las cosas que veo, ¿no? Por las calles de Montevideo, porque este señor debería ser capturado. Y sin embargo, este, ahí va lo más horondo eh, presentándose en público en la capital uruguaya. Lo cual viene a desmentir también esta, este discurso tan, asent, tan asentado en los medios de la derecha argentina de plantear y eh, describir de a uruguay como un país ejemplar en todo sentido donde la justicia funciona perfectamente bien y demás no evidentemente aquí lo menos que hay es justicia y lo que está ocurriendo es que eh, por por complicidad con el macrismo por parte de la derecha uruguaya que está en el poder político en este periodo eh, este señor no no es detenido no claro sí sí tal cual eh, lo has dejado bien en claro Hugo. Así es. ¿Algo más? No, bueno, no. hubo un detallecito eh, A ver. que apareció durante un día de la semana pasada de manera coincidente en La Nación y en Infobae, que es eh, una nota de La Nación diciendo que los, los planes presidenciales de Patricia Bullrich están revitalizados. Están adquiriendo mucha fuerza y que un sector del empresariado argentino eh, ve a Patricia Bullrich con más aceptación que a Horacio Rodríguez Larreta, eh, porque eh, que la creen más capaz de capturar eh, los votos que se van a, a a dirigentes de ultraderecha, como Milley, por ejemplo. Mm. Y porque además la ven más decidida a hacer las reformas que necesita la Argentina, que ya sabemos lo que son, ¿no? Sí. Son casi una condena a muerte para un tercio de la población argentina. Eh, así que salió esta nota dándole mucho impulso a la figura de Bullrich y coincidentemente en Infobae salió una nota similar a propósito de una gira que Bullrich está haciendo en estos días, eh por Estados Unidos donde va sin duda a buscar apoyo y y complicidades y fondos muy probablemente para financiar su su campaña hacia la presidencia. Ahí con el tema de los fondos es un tema delicado porque tiene que competir con Rodríguez Larreta que como sabemos reparte dinero a diestra y siniestra en los medios de comunicación, al menos en los de Buenos Aires, para que lo traten bien y efectivamente Los medios, aun incluso algunos muy sospechados, lo tratan muy bien a Horacio Rodríguez Larreta. Claro, sí. Eh, bueno, hubo eh, buen panorama nos has contado. Eh nos, reencontra bueno. nos reencontraremos dentro de dos semanas. Un abrazo Pablo, que estés muy bien. Bueno,